Bueno, el próximo sábado vamos a estar haciendo una charla taller denominada Diabetes y Actividad Física, Todos en Movimiento. Esta charla taller se va a desarrollar en Álvaro Barros 1508, que es ahí la Secretaría de Desarrollo Humano Municipal. Donde tenemos、eh, la sede de Aviadi, donde funciona la sede de Aviadi. Esto va a ser a partir de las 10 de la mañana, el sábado. Y la idea de esta charla, un poquito, es revalorizar、eh, la actividad física dentro del tratamiento de la diabetes para los pacientes que ya tienen diabetes, cómo utilizarla como herramienta para mejorar el control de, de su patología. Y para las personas que están en riesgo de tener diabetes, cómo la actividad física puede ser、eh, un agente de prevención. Para r e e v n n c i ó p evitar que esa diabetes aparezca o aparezca mucho más adelante en el tiempo.、Eh, la idea es concientizar un poquito a la gente, contarle、eh, algunas. Cosas muy simples de, de, de lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer actividad física, si tenemos diabetes y por ahí también lo que tenemos que hacer、eh, cuando hacemos actividad física, si tenemos alguna patología asociada, como por ejemplo hipertensión, obesidad,、eh, tenemos el colesterol elevado y demás, qué cosas tendríamos que buscar o qué cosas tendríamos que ajustar.、Eh, es algo bien simple, bien práctico y la idea es que、eh, la gente pueda participar y que se lleve bastantes ideas como para después ponerse en movimiento. Más allá de que todavía los días están muy fríos, pero hay muchas cosas que se pueden hacer adentro de la casa y la idea, un poco, es eso. ¿Hay que anotarse previamente? No, no, es una charla abierta a partir de las 10 de la mañana ahí en Desarrollo Humano Municipal, que es en la calle Álvaro Orros 1508.、Eh, es entrada libre y gratuita y con solo, solamente acercarse hasta el lugar ya, ya está, ya pueden participar. Bueno, también desde la asociación están con distintas actividades. Sí, así es.、Eh, el, una de las actividades que estamos realizando en este momento, estamos con una venta de un bono contribución.、Eh, la idea de este bono contribución es que sirva también para financiar、eh, lo que. Vamos a hacer próximamente en el mes de agosto, que es participar en el 32 Encuentro Nacional de Personas con Diabetes en Villa y a r d i n o provincia de Córdoba, organizado por la Federación Argentina de Diabetes. Estamos preparando una delegación de casi 40 personas que van a participar a partir del 15 de agosto hasta el 19. Este evento es un evento nacional que reúne a mil personas dentro de un complejo hotelero de la, de la localidad de Villa y a r d i n o d ó n d e se trabajan、eh, distintos temas que tienen que ver con la diabetes, todo lo que tenga que ver con la educación, la prevención, el tratamiento、eh, y distintos aspectos que hacen、eh, al manejo de esta patología.、Eh, Hay una parte del evento que es un trabajo en grupo, trabajo grupal, de acuerdo al tipo de diabetes y a la edad de la persona, y otra parte del evento donde hay plenarias masivas para todo el evento.、Eh, la idea, como hace ya 18 años participamos ininterrumpidamente nosotros desde acá, desde a v i a d i contamos con la colaboración de instituciones de, del Estado、eh, municipal y también del, del Estado provincial, y bueno, estamos ultimando los detalles para poder estar presentes. En este evento, que para nosotros es una actividad importante del año, y justamente el bono contribución que hablábamos antes sirve para terminar de、eh, financiar algunos gastos que genera este viaje. Y el, ese bono se puede adquirir también el sábado、eh, en la sede de aviario, se puede contactar la gente a través de nuestro Facebook. que es había diabetes vietma,、eh, para acercárselo o coordinar para que lo puedan tener. Es, es muy accesible, vale 50 pesos, tiene cuatro premios, cuatro premios muy lindos y la idea es poder,、eh, juntar más dinero para que el viaje además le salga más barato a la gente.